엄마 왜 키스해서 모터클립도 못 trailing 엄마 내 생각했어 맨날에 엄마 아니 보고 싶었어 La madre llora es absolutamente normal al escuchar a la voz de su hija 엄마 나한테 너무 보고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 Y aquí ya digo que podemos aquí un poco discutir. Pero yo he es una ficción. En principio sí, evidentemente claro, que lo es, pero es una ficción. Ella se derrumba emocionalmente, porque ya lo vive claro, como si realmente estuviera allí. Claro. Eso queda claro. O sea, aunque no sepamos coreano, se Va transmite posible. por los sollozos. Lo, sí, sí, lo vamos a escuchar otra vez. Venga, vamos a escucharlo. Hansak, mama neįsivaizdė? Menzerė. Mama, labai pasikraipau. Yo lo escucho y cada vez que lo escucho, tengo más claro que me parece absolutamente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 te sale directamente un vídeo del difunto saludándote <risa> sí, un también, en Corea, que es, va muy por delante Entonces, ¿tú vas? ¿Os acordáis de lo de los Pokémon Go que tenías que... Nos ir reímos ir por no llorar, pero es que Oye, esto te muerte, ¿eh? Cuidado, ¿cómo que nos acordamos? Que yo tengo el Pokémon Go el Pokémon mismo. Pues en lugar de un Pokémon te sale el difunto en la lápida, es verdad, o sea tú, tú vas por el cementerio y vas apuntando y te sale pues un mensaje que ha dejado póstumo también el, el, el habitante Oye, vas, el inquilino vas, vas, vas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 Uh, insistimos esta canción la está haciendo la compuesto una persona fallecida bueno, o algo <risa> que suena muy bien no sé si huele muy bien pero suena muy bien.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 psicología del uno al otro, ¿no? Si son entes autónomos totalmente, ¿no? Entonces, imagino que, que la informática va por ahí. Replicaremos, quedará nuestro vestigio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 está poniendo un poco... Ha entrado en modo bucle. ¿no? Pues sí. ¿No? Se cuelga. El abuelo sí, sí, se puede sí, llegar sí. a colgar. Sí, es verdad. Pero... <risa> es así. Es así. Sí. sí, sí, sí. Sí. Pero vamos, ya digo, el, el este, y lo, todo hay todo un, todo un mundo de aplicaciones. Y ahora hay que saber si el abuelo es de Apple o de Microsoft. Bueno, luego, claro, habrá ah, versiones. Luego podrás descargarte claro. el abuelo 2.0, 3.0. <risa> <risa> lo va renovando. Es lo que decíamos antes del holograma hay que se había que las cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero...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 es virtual déjame que, que te toque, con perdón <risa> es, a, ver, a ver si sientes si, si y si te es sientes ese humor tan inglés Oye, es fantástico os dejo Paco. ahí que os, va, que, que os hagáis vuestras cositas Esto, Paco, ¿eh? gracias chao <risa> <risa>